Por los investigados, Luis Medina y Alberto Luzueño, supuestamente velados por este organismo, son falsos y además ninguno de estos dos empresarios pertenece a dicha Cámara de Comercio. Respuesta a la solicitud planteada en este sentido, tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por Podemos. Naciones Unidas rebaja la previsión de crecimiento. La ONU ha rebajado del 4 al 3,1% su previsión de crecimiento para la economía mundial este año como consecuencia de la guerra en Ucrania, que está agravando el problema de la inflación y amenazando a la frágil. Recuperación de la crisis de la COVID-19. En Andalucía, 22 partidos y c i n coaliciones c o han presentado candidaturas ante la Junta Electoral para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento Andaluz que se eligen en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, aunque solo 11 de ellos presentan listas en las ocho provincias de la comunidad. Y terminamos salvando comida. La aplicación contra el desperdicio alimentario to, to Go. Ha evitado tirar a la basura más de 52 millones de paquetes de comida en 17 países en 2021, de los que 3.619.342 fueron salvados en España. Las raciones de comida salvadas mediante esta app bastarían para alimentar a un adulto durante 142.465 años. De momento es todo. Volvemos con más noticias en una h o r a 1985 Phil Collins vuelve al número uno de la lista de álbumes en el Reino Unido con el disco No Jacket to Cry. Y en 1969 nace en Whittier, California, la cantante y compositora Martica, cuyo mayor éxito fue este, Toy Shoulders, número uno en Estados Unidos. Bien. Esto es... For the answer, are we human or are we dancer? s Pay my respects to grace and virtue, send my condolences. 私の心の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私 どんどんどんどんどん c んどんどんどん e んど e どんどんどんどんどん s んどんどんどんどんどんどんどんどんど i どんどんどんどんどんどんどんどんどんどん o s どん n んどんどんどんどんどんどんどん n んどんどんどんどんどんどんどんどんど l どんどんどんど a s んどんどんどんどんどんどんどんど a どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん 「エスライム すぐそばにあるやつ、メスクラでモーション、ファンタジー、ハスフィッシュ、フ a ンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、y que por t ンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、フ a ンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジ r ファンタジー、ファンタ 「愛の世界」「愛の世界」「愛の世界」「愛の世界」「愛の世界」「愛の世界」 フェイク・オーイル・フェイ Las 721 la s 621 en canarias c ó m o va esa vuelta a casa b i e n s í o, o al contrario tú te estás preparando para irte a trabajar en el turno de tarde de noche bueno á n i m o si es tu caso Claro. p e r o luego leo garriga me echa la bronca si ¿sí? ¿Sí、no lo digo <risa> en la próxima media hora te voy a pinchar a natasha b a i i n g field también una maravilla de john paul y o un g a、ah, la banda de robert smith de cure pero antes nos vamos al corte uno de la cara v e del thriller con él Play Todas las Todas Kiss t d r El s Kiss en e gran Michael Jackson, y por supuesto ese solo David Van Halen. Este es el Spirit. どう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 Love is in the air When the day is nearly done And I don't know if you're illusion Don't know if I see t r u e But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for you Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound And I don't know if i m b e i n g foolish Don't know if i m b e i n g wise But it's something that I must believe in And i t s that when I look i n d go to life Sonido discotequero de John Paul Jan, Loves de Lier, tú no serás de esas personas que te dicen e la m o r está en el aire, de repente se ponen una máscara y empiezan a echar ambientador por todas partes, dicen quita fuera. <risas> 735, 635 en Canarias, hoy te hemos estado preguntando a través de WhatsApp, en el 606-712-658. ¿Qué es aquello que te fascina de tu mascota, aquello que l e hace tan especial y no deja de sorprenderte? A ver qué nos cuenta Nacho de Cangas del Morrazo. Mi perro, las facultades que tiene es ponerse de pie mientras andas con los platos, aguantar kilómetros y kilómetros andando, tomar el sol como si fuera un lagarto, pero <risa> guay, guay, guay. <risa> Venga, buena tarde, chicos. Buenas tardes Nacho, oye, no has pensado en cambiarle el nombre y llamarle Juancho, todo sea que se llame así. Lo que nunca haría yo a un animal sería ponerle el nombre que le puso Ismael Arranza a su gato, que lo llamó hijo de Satán.、Eh, no te quiero contar nada. Nieves desde Madrid. Nosotros tenemos un gato que nos adoptó, apareció en casa y、sí. ha sido un gato siempre con mucho carácter. Su nombre es Paco. En diciembre se puso malito, le tuvimos que、sí. operar y, bueno, siempre ha sido arisco, ¿no? no ha sido un gato cariñoso. Y lo que más nos alucina es que a raíz de la operación y de empezar con el tratamiento se ha transformado. Ahora、mmm, nos besa, nos limpia la cara, las manos,、eh, nos busca y, bueno, pues para nosotros es, es alucinante, claro, después de. De cómo él era, a ver el cambio que ha experimentado ahora. Parece que tenemos otro gato. La verdad es que son muy agradecidos los, los gatos también. ¿eh? Después de pasarlo mal, ¿eh? ven el, el trato que, que reciben de sus amos y, y les cambia el chip por completo. Carlos, desde Ibar. Buenas tardes, p l a y k i s e n s Mira,、eh, en casa, pues mi novia tiene una, una perrita que se llama Flappy. Y bueno, pues Flappy y yo hemos hecho muy buenas, muy buenas migas y nos llevamos muy bien. Tanto es así que ahora, cuando le doy unos besitos a, a mi novia,、pues、el f l a p i o empieza a ladrar y se mete entre nosotros y todo. Y lo que ella quiere pues, es ser la protagonista, tiene celos y quiere que le dé a ella el mimito, s y besitos, y la alce, y la tenga en brazos. Es un caso. La quiero muchísimo y a mi novia también, obviamente. Motizando el final. <risa> Carolina de ese griñón. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, tengo un perrito que tiene 20-21 años, rescatado con 8 años, y lo mejor son sus recibimientos. Que todavía, bueno, pues a pesar de estar un poquito delicadito porque tiene un tumor, Ay, sigue、pobre. siendo、eh, s u p e r cariñoso y además、eh, muy agradecido. Y bueno, pues desde aquí quiero agradecer a todos esos rescatadores、eh, de perros. e r r o s gatitos y de animales, y un abrazo a todas las asociaciones y en concreto a la mía, somos Galgo. Un abrazo, Bardi y Carolina, para los tuyos, para Galgo. Bueno. Vamos a por uno más. Venga, el último. Hola, tengo dos perritos. Un boxer y un cruce pequeñito. El cruce pequeñito le encantan los perros grandes. Tanto que cuando ve uno de grande, se acerca a él y le da un beso. Le encantan. Muchas gracias, Dolores. Desde Igualada. Bueno, en los próximos minutos seguimos con más canciones. Tres seguiditas: Six Pens No, n The Richard. También Sister s l e d s con w e r e Family. Pero antes. Esto es Reiki. Todas las tardes en Kiss. Vaya, Natasha Bedingfield. Esto se、si、llama Written. I am un Written. Can be my mind. I'm under c n t r The dirty window, let the sun alone are outside the line. Kiss FM. Siempre fresca. a Divertida. Esto es Kiss. La mejor música. Esto es ¿Qué es? de los o c h e n t a en XFM Esto es que Sete De Barry Gibby y sus hermanos, por supuesto. Tú escuchas esta canción y irremediablemente empiezas a pensar en bolas de espejos, en c o luces o r e en s l de colores en el suelo también, en pantalones de campana. BGs, staying alive. Bueno, estamos acercándonos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En 6 minutos está por aquí s m a i l Arranz repasando toda la actualidad informativa. Pero antes, antes de irnos, tenemos que regalar esa Sepac Smart Box escapada deliciosa entre todos esos mensajes que nos habéis mandado. tengo aquí a leo garriga de mano inocente está ahí metiendo、eh, la mano en la urna y con esos rizos color fuego、eh, un día te voy a disfrazar de gusiluz verás <risa> bueno para q u i é n se va este premio de hoy pues se va para eibar nuestro amigo carlos para él para su novia y para esa perrita celosa que tienen enhorabuena que lo disfrutéis Y ya sabes, mañana más Play Kiss de 5 a 8, ahora s menos en Canarias. Ahora muchísima más música en Kiss FM con grandísimos amigos y compañeros, claro que sí. Pero antes de irme, te dejo con New Radicals, You Get What You Did. Yo soy Víctor a l b a r e z un honor.